lamentablemente nuestra juventud todos quieren ser licenciados, ingenieros abogados, auditores, contadores nadie quiere ser plomero y aunque no lo crean es escaso encontrar plomero tenemos uno, nos falta todavía otro con ítem y con un sueldo mejor porque hemos creado en planilla para dar los beneficios que requiere el trabajador para que tengamos 24 horas a disposición Hasta hace poco hemos estado contratando, contratando y a partir de este año 2017 hay un departamento de servicios generales, plomería, electricidad, ya tanto para las unidades educativas como para los hospitales, centros de salud.